I'm Joseph Banks Rein, botánico y psicólogo de formación universitaria, siempre fue escéptico, pero escéptico en su caso no significaba estar cerrado a nuevas perspectivas. Le causaría sus problemas, pero él estaba curado de críticas. Su mujer, la también botánica Luisa Wekeser, quien siempre colaboró con él, recuerda que Joseph se crió en una olvidada región montañosa de Pensilvania. Allí, dijo ella, adquirió y nunca perdió una marcada independencia de criterio y una despreocupación total por las expresiones sociales, especialmente por la opinión de los demás. Fue hacia 1920, cuando solo contaba con 25 años, cuando creyó que había llegado el momento de romper el inamovible materialismo científico de la época. Hizo sus primeras investigaciones estudiando las manifestaciones de algunos famosos mediums. En ellos no encontró pruebas de la existencia de poderes psíquicos, pero insistió en su búsqueda. Así, en 1927 recibió la llamada de la Universidad de Duke para investigar en el marco académico los fenómenos parapsicológicos. su búsqueda se centró en localizar a estudiantes que se sometieran a sus experimentos y que manifestaran capacidades telepáticas. Pretendía huir de los grandes dotados psíquicos de la época. En los primeros años las investigaciones avanzaron poco, hasta que junto al doctor K. F. Zener, su mano derecha desarrolló un sistema de test telepático que hoy sigue siendo una referencia obligada. Se basaba en un mazo de 25 cartas de cinco palos, cada uno con un dibujo esquemático, un círculo, un rectángulo, una cruz, una estrella y tres ondas. A la baraja la llamaron Cartas Zener, en honor al colaborador de RAINN El método desarrollado por nuestro protagonista consistía en extraer boca abajo las cartas una detrás de otra. Entonces el sujeto objeto de estudio se concentraba tratando de adivinar el dibujo que había en cada una de ellas. Luego se apuntaban los resultados y finalizada la serie de 25 cartas se comprobaba el número de aciertos. Por azar, un sujeto acertaría 5 cartas en cada tirada completa. Si se superaban los 5 en más de un centenar de secuencias, era necesario suponer que en el proceso más allá del azar actuaba algún tipo de facultad mental. Tras cientos de miles de pruebas se encontró entre los estudiantes de Duke eh, dos sujetos cuyos aciertos superaban el azar. Uno de ellos, Jader Pierce, efectuó 5.000 pruebas. En ellas de media acertaba 10 cartas, el doble de lo esperable por causas azarosas. En ocasiones este sujeto llegó a acertar hasta 25 cartas consecutivas, a veces incluso cuando se encontraba a cientos de metros de Rhein. No había truco alguno, Pierce sin duda poseía algo parecido a un sexto sentido, así lo demostraban los estudios estadísticos de Rhein. Tras aquellos y otros muchos experimentos, Joseph Banks en Rhein publicó un libro histórico, Percepción Extrasensorial. Nadie hasta entonces había utilizado aquella expresión. La utilizaba para referirse a la capacidad de determinadas personas para ver o intuir aquello que no se puede saber gracias a los sentidos conocidos. En definitiva, Percepción Extrasensorial era el primer nombre científico del llamado sexto sentido. Nadie hasta la aparición de Rhein había sido capaz de demostrar que la telepatía o la clarividencia era un hecho estadísticamente constatable. Su libro es sin duda la gran aportación. ...aportación histórica a la parapsicología... ...de hecho él, nuestro explorador de los poderes de la mente... ...la inventó como disciplina científica. Rain y su corriente de investigación nunca creyó en espíritus. Se trataba de una investigación aséptica... ...sumamente meticulosa y crítica. La parapsicología que él condujo a la Universidad de que ...limitaba todas las apariciones paranormales al poder de la mente... ...un poder que, según demostró, es verídico... ...y que trasciende del espacio y el tiempo.